Los vamos a dejar invitados a esta tremenda fiesta costumbrista que se viene en Quintay, Tunqué, en El Batro. Me parece que es la primera del año. Bueno, vamos a conversar a esta hora con el alcalde de Casablanca, don Rodrigo Martínez. ¿Cómo le va, alcalde? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenos días. Gusto saludarlo. ¿Cómo le va, alcalde? ¿Cómo está usted? De fiesta. De fiesta. Oiga, que ha estado bueno el verano en Casablanca. Oiga, siento bueno el verano en Casablanca, hombre tiempo si oiga cierta si comuna es muy relinda y muy re entretenida si sí, sí. estamos al lado de todo pero somos distintos pues. sí es verdad es verdad nada no ¿Ah? otro... somos viejos somos viejos de campo somos viejos de playa somos gente tranquila actividades muy familiares falladores sí. todo espectacular eso le iba a preguntar cómo tuvo no... el encuentro de cómo estuvo el encuentro internacional de payadores cuál es el, el balance que hizo el, el municipio el balance que hizo usted alcalde pura fe pura fe muy, muy bueno, yeah. bueno bueno bueno eh, hartos países nos acompañaron una fiesta muy familiar una fiesta muy cultural estamos sembrando lo que es la rima lo que es la décima lo que son los payadores eso hay que mantenerlo cuidarlo y traspasárselo a las nuevas generaciones hemos tenido festival de jazz plaza y vino Casa Blanca siempre tiene una entretención y yo aprovecho a los que nos están oyendo que se vayan metiendo en nuestro Instagram, en nuestros medios de comunicación, de, a través de Internet, que hayan viendo, siempre hay alguna actividad entretenida, sí. siempre hay algo que hacer aquí y estamos tan recesca. Así es, Municipalidad Casa Blanca, ese es eh, el Instagram, eh, la gente lo, lo puede los puede seguir, Municipalidad Casablanca, eh, ahí van subiendo siempre los chiquillos, ahí todas la, las actividades la cartelera cultural que tiene el municipio de Casablanca no tan solo para quienes habitan eh, la comuna de Casablanca, sino que también para quienes viven en su en sus alrededores, Manon y Tapia, ahí siempre está subiendo todas las actividades al, al Instagram. Oiga, alcalde, y ahora se nos viene la fiesta costumbrista aquí en eh, Quintay, mañana sábado Sí, ya estamos listos, mañana sábado con la fiesta costumbrista en Quintay, Quintay está cada día más lindo. Es verdad. Eh, mucha gente no sabe que es nuestro, creen que nosotros somos mediterráneos, pero no, <risa> error, Casablanca tiene Quintay y tiene Tumquén, la ciudad de Tumquén, ¿verdad? ¿ah? Nosotros se lo dimos al garrojo para que naciera y, y pudiera ser municipalidad. es humildemente, humildemente. Ya, es lo que hay, ¿no? ¿Qué quiere decir algo? ¿no? Le dimos un pedacito de tierra ¿Ah? nomás para que tuviera municipalidad, pero claro. Claro, oiga, quédense con el del, del estero Casalanca para el sur, quédense con ese pedacito. Oiga, esa no. es la gracia ser activo. Sí, po, sí, po. ¿Ah? Sí. La gente lo El que primero llega, el que primero llega. Bro. Sí. Eh, un paréntesis nomás, eh lo he hecho de menos la gente, bro. El tiempito que tuvo ahí menos? de descanso, si sí, yo creo, sí. sí, pues. Y hoy día se ve ahí eh, la vuelta en Gloria en Gloria y Majestad. Oiga, ya, no, no, no nos vayamos por su lado. <risa> tenemos la fiesta, tenemos la fiesta costumbrista. <risa> Es cariñoso usted conmigo. ¿eh? Siempre para alcalde. Oiga, tenemos este sábado de 12 mañana ahí eh, históricamente en la Plaza de Quintay. ¿Qué vamos a tener en esta fiesta costumbrista, alcalde? Pues, como dijo el viejo Campo, ¿ah? partimos a la hora de 12. Eso. ¿ah? Partimos a la hora de 12 y vamos a tener, bueno, eh, un circo, vamos a tener clubes de cueca eh, nuestro, club de cueca de Villa Don Álvaro, Juegos, concursos, sonora sin corchela sonora virilla y el cierra la jornada y todo acompañado de los mejores mariscos de la mejor gastronomía Ay, no me diga, eh, de nuestra artesanía una cerveza espectaculares de la zona vinos de la zona supongo que hay también sí. así que oiga está estas fiestas tienen eh, marca registrada o Así es, es tradicional ya la fiesta sí, costumbrista. La entrada y el espectáculo absolutamente gratis. Por ahora la chelita, la copita de vino y esas cosas, bueno, ahora que hacer sufrir el bolsillo un poco. Sí, pero no tanto, porque siempre hay precios súper módicos asequibles porque son varios, además los los emprendedores ahí que están activos siempre cada una de las fiestas que hace la Municipalidad de, de Casablanca. Oiga, alcalde, ¿y para quienes van desde Casablanca? ¿Habrá um, habrá bus de acercamiento? ¿La gente tendrá alguna posibilidad de moverse hacia Quintay? Por supuesto, van a salir en ida desde el Centro Cultural entre las 12 y las 3 de la tarde, y desde la Plaza de Quintay de vuelta a las 8 y a las 10 de la noche. Fue maravilloso, una jornada espectacular. Acá en eh, Quintay, la fiesta costumbrista. Mañana sábado, 21 de febrero, la plaza de Quintay se va a llenar de música y de sabor con la fiesta costumbrista Quintay Tunquén, El Batro, absolutamente todos invitados, una jornada maravillosa, llena de música, arte, talento, junto al show Circo Teatro, eh, Club de Cueca, también de la Villa Don Álvaro, Juegos y Concursos, La Sonora Cinco Estrellas, La Sonora Virutilla, eh, harán vibrar además también esta maravillosa fiesta, costumbrista mañana sábado 21 de febrero enquita tunquen el vatro oiga la sonora 5 estrellas tiene una canción eh, alcalde que se llama super ¿Eh? superman y se la dedica a los hombres que no mandamos en la casa perdón a los hombres que no mandan en la casa para todos hombre si a usted le cae también alcalde o sea, y me cae todo cerradito justo, sin no ningún problema exacto pero, pero yo soy asumido asumido, si yo también sí. pues si ya no, sí. que no nos queda de me, otra me, yo le decía una cosa El discutir con la señora o tener problemas, es como a ver cómo se lo explico es como caerse en una arena moedísima y moverse mucho, más bajo o sea <risa> Bueno, como dijo recién, ¿Ah? uno es viejo dijo, uno es eso, viejo claro, sabe, eso, hay, hay, hay, miren, la vida hay batallas que vale la pena darle, pero hay <risas> otras que no. no exactamente ya y la batalla que vale la pena dar es la de convencer hoy día a la señora e ir mañana a la gran fiesta costumbrista de Quintay Turquén el Batro desde las 12 en la plaza de Quintay los invitamos sí. a todos, va a ser una jornada Espectacular una jornada maravillosa. A pasarlo bien, me imagino que usted va sí. a estar alcalde ahí también, pues. Sí, y lo bueno es que es una actividad familiar. Sí, pues, así es. Y van con la familia, pues con los niños, son actividades seguras, tranquilas a la antigua, pues. Cosa que ya no hayando mucho en nuestro país. Sí, pues. Eh, actividades que usted está en la plaza, Puede tomarse un trago, Puede estar en una mesita tranquilo. Y no va a tener problemas, no van a haber peleas, no van a haber malos datos. Eso es lo importante. Fiesta familiar y que prevalecen además también la, las tradiciones, ¿no? Como es costumbre siempre aquí en, en Casa Blanca. Ya, sí. Alcalde, le mandamos un abrazo grande. Gracias por Oiga, contactarse con nosotros, pues. Y, y despidiéndome de usted, hay, hay, hay otro... No es refrán ni has dicho, pero ya, es otra hay, idea. Hay. Es mejor pedir perdón que permiso. ¡Eso! ¡Eso! Eso, muy buena ya. Así que, <risa> No pregunten tanto y vayan a la fiesta de Quintay ¿no? Maestro, gurú, profesor <risa> oh, ¿Cuánto aprendemos? Grande, grande, alcalde Gracias, alcalde, una pues vez vale, Igualmente, gracias Gracias, gracias chao, sí. gracias a usted El alcalde de Casablanca Señoras sí, y señores Rodrigo Tuta Martínez Sí, está muy bueno muy buena la fiesta de Quintay sí, Muy buena, gracias oiga, tiene de todo quien está ahí mañana tiene de todo ¿eh? sí